así es también este verificar la parte más crítica donde ha sido el rompimiento porque lo hemos hecho el dique de contención y creo que ha rompido pues no este eso vamos a verificar y bueno ir allá viéndolo a ver eh, de qué manera también como te dice hacer la área común y verificar que esas personas que están ahí también bajo el agua eh, puedan salir de su casa a un lugar en eh, estén eh, incómodo, no que ya vamos a ver de qué manera también pedir a defensa civil eh, algunos camping algunas casetas que puedan tener para poder vibilizar la estabilidad de esa gente no ya, tanto lo que es en salud como es también la parte eh, que se puede ayudar en la comida que